Sergio Ibaceta, director de Cultura de Santa Rosa, buen día. Hola, buen día, j u a n ¿cómo estás? Bien, contanos, ¿se viene la primera convención de historieta e ilustración? ¿De qué se trata? ¿Qué va a haber? Bien,、eh, ya había pensado, ya estaba pensado esta actividad antes de realizar una convención de historieta y en su momento era presencial. Eh, acá en el centro municipal de cultura a d pese estaba pensada antes de la pandemia exacto y bueno entonces estaba pensado con el grupo de historietistas pampeanos que tienen una revista que se llama hb y que casualmente、eh, su primer número fue、eh, en 2012 año 2012 en el mes de noviembre es decir que hb cumple Este mes de noviembre, ocho años de, de salir sin interrupciones, salvo esta, esta etapa de la pandemia.、Uh -huh. Y bueno, junto con ese grupo de h i s t o r i a t i s t a s armamos esta idea de, de llevar adelante la convención, pero de manera virtual. Y esto, esta situación también nos posibilita、eh, otras potencialidades, por ejemplo, de que puedan participar gente que de otra manera no podría haber venido por los costos. a que pueda tener su participación mediante charlas o algunas clínicas,、eh, dentro de lo que va a ser el formato de la Convención Virtual de Historietas e Ilustración, que va a ser la primera. Y, y, y te digo cómo sería, en la página web de la Municipalidad de Santa Rosa, ingresasen, sea el viernes 20 o el 21 o el 22, de noviembre. inmediatamente ahí va a haber un botón que va a decir, Este, convención virtual de historietas, ingresas ahí, cliqueando ahí, ingresas al sitio donde vas a encontrar este, un callejón de artistas que le denominamos, donde va a haber obras, distintas obras de ilustraciones de, de artistas de locales, provinciales, nacionales. También va a haber una sala de lectura donde van a poder disfrutarse historietas、eh, o relatos. Y también va a haber un sector donde va a haber,、eh, por ejemplo, charlas o, o mesas de, de conversación o algunos cursos. Y ahí, bueno, ahí van a empezar a, a aparecer estos que son este, invitados especiales que ya nos han confirmado la participación. Entre ellos, te puedo mencionar que va a estar、eh, Rep y también va a estar Tute, que son humoristas、Ajá. gráficos. Sí, sí. Que, que son. gente de super referentes y de gran trayectoria y estamos ahí tratando de confirmar un par más también que dentro del ámbito del dibujo son grosos en la materia no este y bueno en este, en este mundo que tanto fascina y que tiene a través del dibujo un modo de relato y de contar historias que sigue siendo tiene sigue teniendo presencia no y e importancia dentro de d e Lenguaje l artístico y cultural. ¿Qué hay? Bueno, estamos. Sí. No, te, te iba a preguntar, negro. h、eh, a y abierta esta convocatoria para presentar trabajos.、Eh, ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué hay que hacer quienes quieran este, estar ahí participando? Los que, los que quieran participar,、eh, hay un plazo hasta el 13 de noviembre para presentar obras, sus trabajos, sus ilustraciones, sus historietas, para que las dejemos colgadas ahí en este sitio, en esta página. Que va a estar. realizada para tal fin en esos tres días、eh, es hasta el 13 de noviembre、eh, en las en, se llama convención historietas punto la pampa arroba gmail punto com ese sería el, después después se lo vuelvo a pasar por escrito pero、eh, sería ahí ese lugar donde se, es un mail así, digamos las propuestas ¿no? bien ahí va a haber un, un un grupo de que está diseñando el armado de la página donde bueno va a ubicar de acuerdo a los trabajos que se reciban si va en la parte de sala de lectura de historietas o también puede estar incluidos en otra en otro ítem que le decimos que va a ser por ejemplo semillero de artistas por si、eh, hay chicas y chicos vives vivas jóvenes que quieren quieran mostrar sus trabajos s s u primeros trabajos este bueno, dentro de, de, de toda esta, esta convención, que también un poco la idea es estimular b、bueno, u el n o e desarrollo de, de este lenguaje, ¿no? ya sea a través del a historieta o de la ilustración. Muy bien. Y la posibilidad de conectar con estos referentes de, a nivel nacional, que van a realizar alguna charla también, este, bueno, le va a dar un, una sustancia importante. Porque también vamos a incluir, que, que tiene que ver con, con, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, A ver por ejemplo una charla sobre uso de nuevas tecnologías y 3d ahí hay un, un dibujante un artista que, que radica en pico se llama nicolás y que, que, que bueno son de tal calidad que trabajan、eh, hacen trabajos hacia el para el exterior así que bueno eso también va a haber charlas de ese tipo muy bien Bueno, negro, agradecemos el, el contacto y seguramente estaremos informando antes de que llegue. El, el, el te decía, el artista se llama Nicolás d r o n e n no me acordaba de la apellido. Bien, bien, ahí cayó la ficha. Para、fincha. que Si lo quieren ir chequeando. Bien. Este, de, también está por confirmar, te digo, va a venir, hay otro artista que está en Italia, en Europa, que se llama José Muñoz. Claro, <ríe> un grosso, sí. Un o gigantesco que n o está por confirmar su participación. Te Mencionaba Nicolás b r o n n e r este chico de pico, que son gente que realiza, realizan、eh, animaciones para Hollywood, por ejemplo, <ríe> para que tenga una dimensión、Ajá. de quienes p u e d a n participar en esta convención. Así、bueno. que un poco la idea es que más allá de, de los participantes, la gente, el ciudadano, las, las ciudadanas puedan entrar durante esos tres días en, en la página de municipio, ingresan al sitio y puedan disfrutar, bueno, de De distintas obras, n o así que un poco es esa la idea: aportar、eh, desde este lenguaje a, bueno, a, a disfrutar y, y el decir de cómo se, se cuentan historias o bueno, a través del dibujo. Vale, negro, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la difusión. ¿eh? Muy bien, dando un gran abrazo. Sergio Ibaceta es director de Cultura en la Municipalidad de Santa Rosa que está organizando esta convención de historieta e ilustración. Va a ser. A fines del mes que viene, el 20 de noviembre, arranca, pero el plazo para la presentación de trabajos ya empezó.